En Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmaría Alonso, el programa que madruga contigo. Saludos, son las 9.00 de la mañana de este lunes 24 de julio. Hoy volveremos a tener una jornada de mucho bochorno. Tenemos alerta por riesgo de incendio y por altas temperaturas. Se espera alcanzar una máxima de 37 grados. Mañana empezarán a bajar las temperaturas. Hoy es el día después de unas elecciones generales... ...en las que de nuevo las encuestas han fallado... ...el PP ha ganado pero se queda lejos... ...de la mayoría absoluta con Vox... ...y por debajo de sus expectativas... ...el PSOE de Pedro Sánchez sale fortalecido... ...a pesar de haber perdido... ...Feijo anunció anoche que intentará formar gobierno... ...pero tiene menos posibilidades que Pedro Sánchez... ...que podría formar gobierno... ...aunque lo tiene también muy complicado... ...porque necesita los mismos apoyos... Que ahora y la abstención del partido de Puigdemont. Así pues, una amarga victoria, la del Partido Popular, y una alegre derrota, la del Partido Socialista, que no se ha dado el batacazo. Son ya las quintas elecciones generales consecutivas que se produce un empate técnico entre la derecha y la izquierda. ¿Y ahora qué? Nos preguntamos todos mientras planea la repetición de elecciones. En Elche se ha votado como el resto del país. La participación fue elevada del 76% y el PP ha sido la lista más votada, seguida del PSOE. Vox ha bajado con respecto a 2019 y Sumar no ha avanzado. Los españoles y los ilicitanos hemos hablado y estamos pidiendo de forma reiterada una nueva visión de la política en este país. Los dos bloques, PP y PSOE, ...deben negociar, deben llegar a acuerdos para gobernar... ...hoy es el día de las valoraciones sobre estos resultados... ...el alcalde ha convocado ya a rueda de prensa... ...mientras que el líder de los socialistas y candidato... ...al Congreso de los Diputados Alejandro Soler... ...tras el escrutinio de las votaciones... ...anoche en la sede socialista de Elche, ...agradeció el apoyo de los votantes... ...que rechazan la idea de un gobierno con Vox en España... Hoy los españoles y españolas le han ganado a las encuestas. Sin duda había una predicción de que la derecha y la ultraderecha podría ganar y no ha sido así. Le pedimos a los ciudadanos y ciudadanas que pusieran un dique de contención a la derecha y a la ultraderecha en este país y así ha sido. Por tanto, gracias a todas las personas que han votado al PSOE, gracias a todas las personas que han votado a los partidos progresistas. Sin duda es un avance importantísimo para que podamos conformar un gobierno progresista, un gobierno que apueste por la paz, por la convivencia, por la concordia en este país. También les vamos a contar que las historias de una refugiada gana y la de dos niños y su madre en Tenerife han ganado el Festival de Cine Independiente en su 46 edición. El viernes en el Gran Teatro se entregaron los premios a las mejores obras presentadas a concurso. Y una mujer de 64 años sufrió quemaduras tras producirse una explosión de gas natural en su casa, situada en la avenida de Alicante. El accidente ocurrió este pasado fin de semana de madrugada, tras ser atendida por el personal médico, fue trasladada al Hospital General. La palmera, conocida como pipa de algoda o la culebra de los Beringers, por su forma serpenteante y horizontal, son con su último tramo erguido, se ha vuelto a caer. Los andamios que se colocaron hace unas semanas no aguantaron el peso de este ejemplar tan singular, por lo que ahora los propietarios, con ayuda de diversos colectivos, han vuelto a levantarla, al instalar, al instalar un andamio con sujeciones mucho más sólidas. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol inicia su carta su cuarta semana de pretemporada y su segundo partido amistoso, que jugó contra el Cartagena el pasado sábado, perdió con un gol a cero. A cero Sebastián Becasese, a falta de tres semanas para el inicio de la competición en segunda división, solo cuenta con tres fichajes, más de 15.000 renovaciones también, por otro lado, de los abonos ...se han producido a pesar del descenso... ...una buena cifra. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues hablamos de las elecciones... ...Elche tendrá dos ilicitanos en el Congreso de los Diputados... ...la próxima legislatura... ...si no se repiten las elecciones... ...Sandra Pascual ha conseguido su escaño por el Partido Popular... ...mientras que Alejandro Soler ha revalidado el suyo por el PSOE... ...de los 12 diputados en juego en la provincia... ...el PP ha conseguido 5... ...que era justo el número de la lista que ocupaba... ...la ilicitana Sandra Pascual... ...el PSOE obtiene 4... ...y el resto de escaños se lo distribuyen... ...2 de Vox... ...y 1 de Sumar... ...en el Elche el PP ganó... ...con el 37,66% de los votos... Esto significa unos 47.000, es un 13% más que en 2019. El PSOE también subió en apoyos y suma el 32,99% de los votos, que son 41.000 papeletas, un 4,3% más que hace cuatro años. Vox perdió el 4,2% de los votos, pasando de 20, del 20 al 16,5%, que supone... ...unos 20.000 votos... ...unos 4.500 menos que en 2019... ...Sumar ha conseguido 13.400... ...el 10,6%... ...en 2019 Compromís consiguió el 3%... ...y Podemos el 11,8%... ...es decir, el 14,9%... ...por lo que esta coalición ha perdido... ...4 puntos en estos comicios... ...la participación... Pues, fue elevada del 76%... 5 puntos por encima de hace 4 años y 7 con respecto a los comicios municipales. Pues vamos a comparar estas votaciones con las elecciones municipales del 28 de mayo. El PP sumó 3.833 votos respecto a mayo, Pablo Ruz consiguió el 37,35% en mayo y ahora ha conseguido el 37,66%. Por su parte, el PSOE perdió 2.000 votos, pasando del 38 al 32. Vox ganó 8.000 votos, pasando de 12.000 en mayo a 20.000 este domingo, lo que supone pasar del 11 al 16,5. Mientras que para hacer la comparación con sumar habría que unir los votos de Compromís 6000 y los de Podemos 2400 obtenidos en mayo para compararlos con los 13000 votos obtenidos ahora, lo que supone 8500 votos más. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y dejamos de momento las elecciones, las votaciones en Elche. de ellas hablaremos a las nueve y media y ahora vamos con otras noticias que se han producido también este pasado fin de semana. La palmera singular, conocida como la pipa de algoda, la culebra de los Behringer, se ha vuelto a caer por segunda vez en este mes, pero en esta ocasión un grupo de palmereros ha colaborado con los propietarios para realizar otro andamio mucho más resistente, saliendo de forma voluntaria a su rescate por la belleza y la historia de este ejemplar. Se trata... ...de una palmera muy longeva... ...que hace años sufrió una caída... ...su propietario no quiso arrancarla... ...y la ayudó a crecer... ...porque no estaba muerta... ...así que creció a ras de suelo... ...y con una forma serpenteante... ...entrando y saliendo de la parcela... ...y de forma horizontal... ...pero en su tramo final... ...se levantó... ...buscando ese cielo como el resto de palmeras... ...su rareza no pasó desapercibida... ...y muchos la apodaron la pipa o culebra... ...hace dos semanas cayó al suelo... ...ese tramo que tiene erguido... ...y los propietarios le construyeron un andamio para levantarla... ...pero hace unos días volvió a caer... ...al ceder el andamio... ...un grupo de personas se unieron para rescatar... ...una de las palmeras más especiales del municipio... ...y el pasado sábado la familia berenguer Cobes, ...que está unida sentimentalmente a este ejemplar... ...contaron con la ayuda de un grupo de expertos... ...de colectivos como Bolen Palmerat, ...la Asociación de Palmereros de Elche... Elch Explorer y Grúas el Palmeral para levantarla de nuevo con una estructura de sujeción más sólida. Aunque son conscientes de que la palmera ha sufrido una grieta por sus caídas, volverán en septiembre para colocar unos apoyos definitivos de troncos de palmera seca. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y en la crónica de sucesos les contamos que el SAMU asistió el pasado viernes de madrugada a una mujer de 64 años que sufrió quemaduras al producirse una explosión de gas en su vivienda, situada en la avenida de Alicante. Se produjo a las 12 y cuarto de la noche. Hasta el lugar se desplazó una unidad SAMU y cuyo equipo médico asistió a la víctima que presentaba diversas quemaduras. Luego fue trasladada en soporte vital avanzado al Hospital General de Elche. Y el Festival de Cine Independiente cerró su 46ª edición en el Gran Teatro... ...al verse obligados sus organizadores a clausurar el lugar del Chocolater... ...por la caída de una palmera el pasado domingo por la noche... ...y por el aviso de calor extremo que tuvimos esta pasada semana. El broche de oro se puso en un gran teatro en el que se repartieron todos los premios. El mejor corto fue para la historia de una refugiada afgana... ...y el mejor largometraje fue para la película Matar Cangrejos. Nos cuenta más detalles de esta gala de clausura que Teleelch emitió en directo nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días Iciar, cuéntanos. Buen día, Ross. El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo, llegó a su fin en su 46ª edición en la Gala de Clausura el viernes y su entrega de premio a las mejores producciones audiovisuales en un acto que tuvo lugar en el Gran Teatro y te retransmitió en directo. La producción canadiense de Gold Teeth, dirigida por el director iraní-canadiense Arireza K. Caste Nipur se alzó con el premio Fundación Mediterráneo al mejor corto del festival ilicitano. El otro gran premio de la noche fue al mejor largometraje y fue para Matar cangrejos del director canario Omar Razak. Eh, por su parte, Pequeño Sáhara, dirigido por el realizador valenciano Emilio Martí, se alzó con el premio Ciudad del Elcha, al el mejor corto documental. El palmarés, como decíamos, del certamen se dio a conocer en la gala de clausura. El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, acompañó, eh, acompañado por el alcalde Pablo Ruz, fue el encargado de dar a conocer el nombre del corto ganador de esta 46 edición del FICI. Luis Boyer afirmó durante el acto que es una tremenda satisfacción comprobar ...la enorme vitalidad y su capacidad de convocatoria... ...de este festival tras 46 años. Pues gracias Seixiar, y hubo una ilicitana premiada... ...con el corto por su corto oro, al mejor de la Comunidad Valenciana... ...ella es Lidia Lucena, que aborda en ese cortometraje... ...la salud mental entre los jóvenes, y la palmera de plata... ...pues no se pudo entregar, porque no estuvo el actor... ...al que se le rindió homenaje, Ginés García Millán... ...pero se comprometió a venir el próximo año a recogerla... ...no pudo venir porque tenía rodaje... ...pero nos dejó su agradecimiento enlatado. Amigas y amigos del Festival de Cine de Elche... ...en primer lugar, os quiero dar la enhorabuena... ...y las gracias por mantener tanto tiempo... ...un Festival de Cine tan bonito, ...un Festival de Cine que es una ventana abierta... ...a la creación y a la libertad... ...que nos ha tratado siempre con tanto cariño a las actrices y actores de este país, a los directores y a la gente del cine. Enhorabuena porque eso es un mérito muy grande y porque mantenéis viva la salud espiritual de este país. Os doy las gracias de corazón eh, a Vicente. Pues termina ese festival tan bonito y comienza ahora otro ...el Festival de Guitarra hecho ...un referente internacional por la calidad de sus actuaciones... ...y por contar con el guitarrista más premiado del mundo... ...Álvaro Pierri... ...un fiel aliado de este festival que nos traerá hoy lunes... ...al Claustro de San José... ...el concierto con entrada gratuita a las 9 y media de la noche... ...de la joven guitarrista Emma Capor... Una guitarrista serbia con más de 40 premios de concurso y que ha actuado en los escenarios de medio mundo. Además, hoy por la mañana, en unos minutos, comenzará la eliminatoria del vigésimo Concurso de Guitarra en el Aula Magna de la Universidad Cardenal Herrera Ceu. Y mañana comenzarán las clases magistrales. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y hacemos un repaso de lo más destacado del pasado viernes. La consellera de Agua, Salomé Pradas, del PP, escogió Elche para realizar su primera visita institucional. Se reunió con los regantes para garantizarles que esta será la legislatura del agua. Salomé Pradas explicó que devolverá el diálogo de la Generalitat con los regantes. Diálogo y buscando soluciones que sean factibles, que se puedan aplicar y que resulten beneficiosas para nuestros agricultores. Están clamando ayuda desde hace muchísimo tiempo y cuando un sector clama ayuda es porque hay un problema y hay que buscar soluciones. Se abre una etapa de diálogo, vamos a hablar con ellos y vamos a buscar las mejores soluciones, todos de la mano. Y sobre todo trabajando mucho, ya no solo a nivel autonómico, sino que a nivel nacional. Vamos a estar... Pablo Ruz también aplaudió la iniciativa de la nueva consellera... ...de venir a Elche en su primer día al mando de la cartera de agua... ...y dijo que ambos fueron compañeros en el Senado. Este no solamente es una ciudad industrial, que también... ...esta es una ciudad agraria, es una ciudad agrícola... ...es la segunda ciudad exportadora de toda la provincia de Alicante... ...de materias internacionales, de productos relacionados... ...con el sector primario, que se dice pronto... ...además tenemos eh, una, un mundo... ...relacionado con el capo, con el riego absolutamente dinámico, vivo, con cajas... ...y al compromiso con los regantes para que no les falte agua... ...hay que añadirle el de mantener su patrimonio hidráulico... ...la acequia mayor del pantano necesita recuperar su sistema de riego... ...degradado por el paso del tiempo a pesar de ser único en el mundo... ...y la columna vertebral del palmeral... ...el alcalde visitó la pasada semana el ramal de Candalix... ...que se destapó en el parque municipal... ...porque ha vuelto a fluir el agua por esta acequia histórica. Hoy, después de dos años, asistimos a, de nuevo, eh, el fluir del agua por esta acequia histórica y lo que queremos es manifestar nuestro compromiso con, eh, en este caso, el presidente, pero con toda la, la comunidad de propietarios de la acequia mayor del pantano, ponernos a su disposición y mostrarles en nuestra capacidad y nuestra firme voluntad para que las relaciones sean fluidas y para que el estado de la Pues Cella, el presidente de la CELIA, Francisco Picón, le agradeció al alcalde esa colaboración y le recordó que su objetivo principal es visibilizar y rehabilitar esta infraestructura hidro, hidráulica milenaria y de gran importancia histórica y, sobre todo, para la ciudad. De alguna manera más visible, que sea una institución histórica, un patrimonio que, además, yo creo que es único no solamente a nivel de la comunidad, sino incluso podríamos decir tal cual la tenemos aquí, que es a nivel mundial, yo creo que no podemos encontrar una institución o este sistema que tiene su origen en el infante Don Manuel, pues luego al final lo vamos a poner en valor y de alguna manera que lo conozcan tanto turísticamente como culturalmente, como toda la población de alguna manera, hacerse la llegar y que disfruten de esto, que es lo que, lo que hace que tengamos un patrimonio de la humanidad como el palmeral. Como Informativos en TeleElch Radio Marca. Y el Partido Popular presentará una moción en el pleno de este mes del próximo lunes para que el CICU, el centro de emergencias, vuelva a la provincia de Alicante. Según la Edil de Sanidad, pedirán que se descentralice este servicio sanitario después de la decisión del gobierno de Chimopuch de trasladarlo todo a Valencia. Es una reivindicación que han llevado al Pleno en más de una ocasión. Escuchamos a la concejal Inma Mora. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular llevaremos al Pleno del mes de julio una moción que ya presentamos hace meses y es la descentralización del servicio del CICU en las ciudades de Alicante y de Castellón, un servicio que el señor Chimopuch centralizó en la ciudad de Valencia con todas las repercusiones negativas que ello conllevaba. Y el Gobierno local acaba de anunciar que también pondrán en marcha un plan de sombras, de sombrajes con toldos, árboles e incluso fuentes en las principales calles. El objetivo es crear microclimas para proteger a los ciudadanos y turistas del calor en verano. Para los toldos han tomado como ejemplo los que ya están instalados en otras ciudades como Málaga o Murcia, un plan que se está elaborando y que se ejecutará el próximo año. El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilaverra, ha recordado que primero se colocaron en la Plaza de Baix y Francesc Cantó, ante las SOMAX y ahora se han llevado a otras oficinas municipales como la de Antonio Machado. El Edir de Servicios Públicos, Claudio Guilaver, lamenta que Compromís, que ha propuesto crear refugios climáticos, no haya hecho nada en los ocho años que gobernó por proteger a los ciudadanos del intenso calor en las calles. Ahora salían diciendo que querían crear refugios climáticos. El gobierno municipal, este gobierno municipal de Partido Popular y de Vox, en 30 días ha, ha hecho más eh, por el bienestar y por... Hacer más liviana la espera a los solicitanos que un gobierno de Partido Socialista y Compromís durante ocho años en 30 días hemos puesto estos toldos y estamos ya trabajando para que el año que viene nuestras calles eh, exista sombra, eh, también eh, tengamos muchos más árboles y además también mucha más eh, agua que lo que hace es crear microclimas y para que las personas eh, puedan disfrutar mucho más de estos espacios eh, públicos. Muy bien. Bertín Osborne, Humberto Toccio, Mojinos Escocidos actuarán en las fiestas de agosto. El pasado viernes se presentó el cartel de esos conciertos noches en el Lorde Vice del 7 al 14 de agosto. Se subirán al escenario ubicado en el corazón del Parque Municipal artistas para hacer tributos a ABBA o al Canto del Loco y habrá noches también para la música de los 80 o del momento. La mayoría de los conciertos en el Lorde Bikes serán gratuitos... ...a excepción de Bertinos, Borne y Humberto Tocci... ...cuya entrada será de 15 euros... ...y Santi Rodríguez y el tributo ABA... ...que costará 7 euros según la concejal de festejos, Inma Mora. ...quienes los presentamos... ...precios populares eh, que van desde los 7 euros hasta los 15 euros... ...y donde podemos ver a grandes artistas potentes... ...como ya os he comentado, como podrían ser Humberto Tocci... ...o Bertinos Borne. ...además también podremos ver a los mojinos escocillos... ...yo creo que una actuación que hemos recuperado... ...y que eran aquí ya casi de, de la casa. La venta de entradas para estos conciertos de pago... ...será en imaginatickets.com... ...y los gratuitos no necesitan inscripción previa... ...aunque el aforo será para unas 1.300 personas... ...cuando finalicen los conciertos programados... ...Lorde Baj continuará con música de DJs... ...estos conciertos se complementan con los ya programados... En la barraca municipal situada en el aparcamiento del campus de la Miguel Hernández donde acudirán Luis Fonsi, Malú, Omar Montes o Rosario Flores entre otros artistas de primer nivel Informativos en Teleelch Radio Marca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 ...olvídate del calor, en Tiendas Anticrisis El Castor... ...con el verano, bajada de precios... ...lote dos tumbonas 70 euros... la Terraza 29, dos ventiladores por 25 euros... ...Tiendas Anticrisis El Castor, estamos locos... ...en Elche, Avenida Crevillente 17... ...y en tiendasanticrisis.es... ...a veces los sueños se hacen realidad... Más cínicas obras de arte en movimiento...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 Son imbatibles. Forexplorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número uno en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pickup más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Store en Elche, carretera crevillente. 101.4 Teleelch Radio Marca Y es momento para la información deportiva con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol inicia hoy lunes su cuarta semana de pretemporada y el segundo mini estás de concentración de pretemporada en la Algorfa hasta el próximo sábado, en donde los blanquiverdes jugarán el tercer partido amistoso de pretemporada frente al Tenerife. El Elche jugó precisamente el sábado el segundo amistoso de la pretemporada contra el Cartagena, de Gonzalo Verdú y perdió por un gol a cero en un partido donde de nuevo Sebastián Becas S hizo dos equipos completamente distintos tanto en la primera como en la segunda parte el técnico del Elche. A falta de tres semanas para el comienzo de la competición solo cuenta con tres refuerzos, tres fichajes, tres caras nuevas, el guardameta San Román, el defensa central Alex Martín y el centrocampista Alex Fevas. Y además se está pendiente de que no haya salidas porque sigue en el mercado jugadores como... Eh, sobre todo Lucas Boyé por el que están interesados varios equipos de primera división. Eh, lo cierto es que ahora mismo los que sí están respondiendo son los aficionados del Elche. Se han renovado ya más de 15.200 carnet. Ya hay 15.200 abonados para la próxima temporada. Magnífica la respuesta de la afición blanquiverde, a pesar de eh, bueno, pues la enorme decepción que supuso el descenso la pasada temporada. Hasta luego.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 Muy buen día. Continúa el calor. Seguimos teniendo noches ecuatoriales con temperaturas nocturnas... ...que durante esta madrugada, aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels... ...la temperatura nocturna no ha bajado de los 26 grados... ...y en buena parte del territorio mínimas que han rondado los 25 grados. La predicción del tiempo para hoy y los próximos días, en un momento. Dicen que en Elche...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 ...que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. El viento de poniente junto a la masa de aire tropical continental... ...hará que suban las temperaturas en una jornada... ...marcada por el paso de intervalos de nubosidad... ...que nos van a acompañar durante buena parte del día... ...mucha calima la que vamos a tener... Viento en calma de suroeste por la mañana, durante las horas centrales del día por la tarde de componente sur flojo. Alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 37 grados. Mañana martes retrocede ya la masa de aire tropical continental que nos ha acompañado durante los últimos días. Se retira la calima y esto nos va a dejar temperaturas más llevaderas en una jornada con predominio de cielos despejados durante esta Próxima madrugada las temperaturas nocturnas en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 23 grados y alcanzaremos una máxima en torno a los 31 grados. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad. Eh, sobre todo de tipo medio, alto, viento flojo de componente marítima y temperaturas algo más llevaderas, máximas en torno a los 31 o 32 grados y mínimas que bajarán por lo menos hasta los 22 23 grados. Algo de bochorno vamos a tener, pero por lo menos los valores térmicos nos darán un respiro durante buena parte de la semana.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 En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosemary Alonso. El programa que madruga contigo. Pues lo hemos dicho al principio de este programa. ¿Ahora qué va a ocurrir después de las elecciones generales? Hemos tenido un impacto técnico prácticamente entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda. Ustedes ya conocen los resultados electorales eh, porque los medios de comunicación nacionales desde anoche vienen diciendo que el PP es la lista más votada, pero Feijó lo tiene muchísimo más complicado, casi imposible formar gobierno que el Partido Socialista. Pedro Sánchez, ¿quién? también lo tiene complicado porque va a depender del partido de Junts, del partido de, Puig de Moon ¿Y cómo se votó en Elche? Pues nosotros tuvimos anoche ese seguimiento de las votaciones y vimos que no diferimos con el resto de los españoles. Los ilicitanos también hemos hablado y hemos dejado bien claro que PP y PSOE tienen que entenderse. Salvador Campello, director de esta casa, estuviste... Pues siguiendo precisamente los resultados electorales, ¿qué valoración haces? Porque hoy es el día de después de las elecciones, el día de las valoraciones. Tenemos a los candidatos ya convocando ruedas de prensa, incluso el alcalde de esta ciudad como presidente del Partido Popular, convocando ruedas de prensa para dar su valoración. Las encuestas han fallado una vez más. Muy buenos días, Ros. Muy buenos días a todos. La verdad es que el titular en Elche creo que sería... Que tenemos dos ilicitanos en el Congreso en la próxima legislatura, haya o no gobierno, haya repetición o no electoral en, en noviembre, diciembre eh, sí que habrá una toma de posesión sí que habrá eh, un inicio de la legislatura así que, eh, sí que entrarán al Congreso de los Diputados dos ilicitanos Alejandro Soler tenía claro ...que repetiría que revalidaría su escaño... ...iba en el número uno en la lista del PSOE... ...a ah, el Congreso... ...la duda estaba en el Partido Popular... ...Sandra Pascual, que es ilicitana... ...iba en el número cinco de la lista... ...del Partido Popular... ...ha entrado en el Congreso de los Diputados... ...por la provincia de Alicante... ...que han conseguido cinco escaños... ...y eso que las encuestas le daban cuatro... Ah, ...cuatro puestos al Partido Popular... ...con lo cual se quedaba ahí en las puertas... ...pero finalmente sí que ha entrado... ...así que Elche tendrá dos diputados... ...uno en el PSOE y otro en el PPA. Claro. ¿De qué legislatura? ¿Qué durará? ¿Meses? Puede ser que no dure nada, es decir, que ni siquiera eche a andar, que tomen posesión, y por lo que estabas comentando, de la situación nacional, veremos qué es lo que va a ocurrir y, y sea una legislatura fallida en la que haya que volver a repetir las elecciones porque no se ponen de acuerdo, uh -huh. pero en cualquier caso, ellos sí que entran al Congreso de los, de los Diputados eh, y veremos si habrá uh -huh. elecciones en, en noviembre o... Mmm, Y, y tenemos la misma foto fija en Elche que las votaciones en el resto del país. Eh, el PP ha ganado, ha sido la lista los más votados, el PSOE también se mantiene ahí, aunque haya perdido 2.000 votos, comparado con las municipales, pero vamos a, a ver, compararlo tenemos con una las foto, generales. Tenemos una foto fija... Si solamente lo miramos desde muy lejos, desde muy lejos es que tenemos una foto muy parecida porque eh, en, Elche, en Elche el Partido Popular ha ganado las elecciones. Es decir, de, si nos fijamos cómo ha votado nuestro municipio, la ciudad y, y el campo, el PP ha ganado las elecciones, seguido del Partido Socialista, después Vox y por último Sumar, por cierto, el quinto partido más votado en nuestro municipio ha sido el PACMA, el Partido Animalista, animalista con unos 921 votos, es el 0,75 del escrutinio, con lo cual todo se divide en esos cuatro partidos, ¿no? PP, PSOE, Vox, Sumar, se quedan del mismo orden que ha quedado a nivel nacional. Pero es curioso todo lo que ha ocurrido a nivel local. Es curioso porque el Partido Popular gana las elecciones en el Che, lo hace además aumentando El número de votos ha pasado... Pero muy poco, ¿no? No, no, ha pasado... De, comparado en el 2019... Ah, claro, claro, estamos ¿vale? comparando... Con el 2019 en... ha pasado de unos eh, 29.000 votos a unos 46.000 votos. Ahí es estás... Muchísimo. Ciudadanos, ¿no? Es, ¿no? El ahí está de... todo el, el trase de Ciudadanos. Es un 13,5% más lo que ha ganado el Partido Popular. Si lo comparamos con las elecciones de mayo, también ha aumentado en el número de, de votos. Eh, ahora mismo han conseguido unos 47.000 votos Pero que, es que tienen poco, ¿no? comparado con Pablo Ruz, que consiguió unos 42.000. Ah. Es decir, mm, ya. Es que sí que ha habido un claro. aumento. Tenemos que decir que en estas elecciones respecto Pero a Pero Vox ha bajado. Vamos por parte de Ro, que son muchos datos y, y nos, es una cotelera muy, muy grande. Lo primero que tenemos que decir es que en las elecciones de ayer hubo más participación, ¿vale? Votaron unas 6.000 personas más. ese dato es importante, que hubo 6.000 votos más eh, respecto a mayo. Respecto a hace cuatro años, también ha aumentado aún más la, la participación en casi cinco puntos más que hace cuatro años en las últimas nacionales. La fotografía nos deja un PP que gana en votos, tanto respecto a 2009 como respecto a mayo, pero... La cuestión está en el PSOE. El Partido Socialista baja en el número de votos, tanto si se compara con el 2019 como si se compara con mayo. Baja en número de votos. Algo que no ha ocurrido a nivel nacional. A nivel nacional el Partido Socialista incluso gana más escaños, gana más votos que lo que sí. ocurrió hace cuatro años. Respecto, solo fijándonos en el Che, el Partido Socialista, el Partido, el, el PSOE... Eh, ha sumado mm, un 4,3% de, de votos más que respecto a hace cuatro años, pero respecto a las locales ha perdido unos 2.000 votos. Es decir, la gente ha votado más a Sánchez que lo que votó en su día aquí a Carlos González, si entendemos que se vota en, en clave nacional en estas últimas elecciones. Lo curioso está en los otros dos partidos, en Vox y en Sumar. ¿Por qué? Porque Vox ha aumentado el número de votos respecto a las locales, aunque las ha bajado respecto a las últimas nacionales. Vox hace cuatro años sacó unos 25.000 votos, ahora ha sacado solo 20.000 votos. Ha bajado en el número, ha bajado casi un eh, 3,5% de, de votos. Pero respecto a mayo, ha subido 8.000 votos. Ahí creo que está una de las claves de esas elecciones, eh, y es que el votante de Vox en Elche prefiere votar en clave nacional, prefiere apoyar a nivel nacional a Abascal que a nivel local, porque recordemos que son 8.000 votos menos los que tuvo la candidatura local hace dos meses, en las elecciones locales. Mmm, cuando... Mmm, uh -huh. Es decir, Vox, sí, pi sí. Vox pierde 4.000 votos uh -huh. respecto a hace... Esto tiene una lectura muy fácil. Cuatro meses, o sea, claro. cuatro años, sí, pierde sí. 4.000 votos respecto a hace cuatro años, pero ha ganado 8.000 respecto a mayo. O sea, sí. la, la gente apoya más a nivel nacional que a nivel local. Pues. ¿Y los datos del PSOE me los puedes repetir con respecto a las municipales? El PSOE ha sacado 40.000 votos. En estas, en estas elecciones En las ¿vale? Generales. Ha sacado 40.000. ¿En las de 2019 en, la del, en el 2019 sacó 34.000. O sea, que ha subido. Votos. Ha subido, el Partido en la, Socialista en ha subido. Lo ha y en el local ha bajado. Y en lo local ha bajado. 2.000. 2.000 votos. Vale. Esto tiene una lectura muy fácil. Me encanta. Esto significa que cada vez más los electores tienen muy claro a quiénes votan. Cuando están en unas elecciones locales, votan a su alcalde al partido o alcaldesa. Local. Cuando están en unas elecciones autonómicas, piensan también qué gobierno valenciano es el que quieren. Y cuando hay unas generales, también votan al gobierno eh, de la nación. O sea que cada vez eh, somos más conscientes de a quién votamos. El Partido Socialista, como decimos, eh, ha ganado un 4,5% mmm, de votos respecto a hace eh, cuatro años, es decir, Sánchez ha conseguido un eh, 4% de votos más, mientras que, como decimos, a nivel local, mmm, no. no. Uh -huh. Bien, pues son lecturas eh, que nos están dando esos titulares que ya tenemos colgados en la web y que esta noche eh, volveremos otra vez a repetir con las valoraciones de los candidatos, de los protagonistas, pero lo más importante. Sumar. Ah, bueno, sí, sumar, pero ha perdido, ¿no? No ha avanzado. Sí, claro. Si eh, entendemos solamente sumar, en estas elecciones ha conseguido unos 13.500 votos, lo que supone el 10% de, del electorado final. En 2019, Compromís consiguió un 3%, Y Podemos un 12%, es decir, en torno al, al 15% uh -huh. si sumamos los dos. Por tanto, han pasado del 15% al 10%. Han perdido, uh -huh. han perdido cuatro puntos en estos comicios yeah. por ir juntos, pues, eh, Compromís y Podemos. Y respecto a las locales, para hacer la comparación de Sumar habría que unir los votos que eh, consiguió Compromís en estas elecciones uh -huh. locales, que fueron unos 6.170 votos, y Podemos que consiguió unos 2.400 votos. Es decir... Ahora mismo han conseguido unos 8.500 votos más. 8.000 personas han votado a Sumar que no votaron a Compromiso y Podemos en las elecciones locales. Dicho de otra forma, Vox y Sumar han conseguido más, más votos ahora que en las locales, mientras que el Partido Socialista ha perdido en estas elecciones locales unos 2.000 votos. Pues tiene una interpretación muy lógica. Eso significa que si en las elecciones locales dijimos que la elevada participación quería el cambio de gobierno local, esta elevada participación no ha querido un gobierno con Vox, con PP-Vox. Yo creo que el, que el votante que se ha movilizado más en estas elecciones ha sido el de la izquierda, Bueno, el Partido Socialista ha perdido, ha perdido 2.000 votos. 8.000 Y 8. Más. Sumar ha conseguido 8.000 más. Y estamos hablando Vox de 6.000. Eh. Estamos hablando de 6.000. Vox 000. también ha conseguido 8.000 votos más. Sí, 8.000 más. Es decir, ya. aquí respecto a las locales, el Partido Popular ha sumado mm, 4.000 votos, Vox ha sumado 8.000 votos y Sumar ha conseguido 8.000 votos más. Es decir, los tres partidos PP, Vox y Sumar han conseguido más votos. El PP, 4.000. Vox, 8.000 y Compromís, o a sea, Sumar, 8.000. El, el único que baja respecto a las locales es el Partido Socialista, que se apoya más cuando se vota alcalde que cuando se vota al gobierno uh -huh. central, porque ha perdido 2.000 votos. Esa es la fotografía respecto a mayo, respecto uh -huh. a hace dos meses, respecto a hace cuatro años, respecto a hace cuatro años, eh, quien claramente pierde es Vox y quien pierde es Sumar. Es decir, ahí sí que han perdido Porque ha ido, se ha concentrado el voto útil Exactamente Tanto Feijó, cuando decía que quería gobernar en mayoría absoluta Eso ha calado en el electorado Movilización de la izquierda, y, y la movilización izquierda de la derecha Ha habido no más participación, retrocesos. hay más movilización Pero en eh, concentración de voto Que es lo que ha pasado en el resto del país Exactamente. Así que, ¿qué les hemos dicho a Feijó y a Sánchez? Por favor, entenderse Sí, es una forma... No repitan las elecciones, que se entiendan entre ellos, porque eso es lo que quiere esta España. Salva no hay tiempo para más, <risa> pero tendremos más análisis, ¿no? Esto da para bucharros, esto da para mucho. y pasa pues ahora que llega... Porque les, sí. Llega después del tsunami de información que hemos tenido durante estos últimos meses, ahora viene un periodo bastante valle, en el que vamos a tener, por lo menos de aquí a fiestas, bastante eh, menos actividad... Eh, a nivel informativo y servirá para analizar. Madre. Recordemos eso, que, que aquí hay que analizar por qué Sumar ha conseguido 8.500 votos más, por qué vos ha conseguido 8.000 votos más y por qué el PP ha conseguido 3.000 votos más eh, respecto a las elecciones de mayo y el PSOE ha bajado 2.000 votos. Habrá que analizar por qué, si es eh, la estela de las islas, la persona, mmm, Carlos González consiguió 2.000 votos más de los que ha conseguido Alejandro Soler. Sí, pero tú mismo lo has dicho, es una tendencia generalizada que venimos eh, viendo elecciones tras elecciones. En la clave local se vota mucho más al PSOE que en clave nacional. Exactamente. Pues veremos, veremos cuáles son los análisis que nos traen y sobre todo veremos cuándo se puede conformar un gobierno en este país y que no nos lleven a, dentro de unos meses a votar de nuevo, que no haya ese bloqueo político. Gracias, Alba. Nosotros volvemos en unos segundos. 101.4 TeleElch Radio Marca. Tía, pero la fiesta no era aquí. Sí, te lo juro. Pues aquí no hay nadie. Ni música, ni chiringuito. Ni farolillos. El verano no espera. O lo vives o te lo pierdes. Como tú seas, que solo ahora puedes disfrutarlo con entrega inmediata. Pero ya de ya.